Let's go Ninguno de esos hijos de puta suena como yo Welcome to the hell Rugal flows Parte 2 Les saco. falta Les hace falta ver más box, me lo llevo en un costal. Hago el Santa Santa Claus. El coyote que estaba hambriento salió en busca de su alimento. Cuando llegó mi crecimiento, no todos quedaron contentos. Lo lamento, pero alguien tenía que decirlo. Unos nacimos para ser estrellas y otros solo para aplaudirnos. Yo la saco del estadio cada vez que la bateo, Tengo tantos trofeos como para ser un museo. El himno de mi ciudad será escrito con mi rapeo. Si quiero mi monumento, Ayela López. Oye, no te importa lo que digan ellos de tu música Esos son gajes de ser una figura pública ¿Crees que me preocupa lo que opinan en sus críticas? Los mismos que comentan como expertos en política Sueno distinto cuando rimo, dame un poquito de vino tinto Tinta divina y yo te pinto todo tu destino Les pinto y luego les atino, quedan extintos Esos cretinos quedan perdidos en mi laberinto Cuando prendo instinto asesino estás advertido entonces no te quejes pura barra entera voy ganando en perfecto en una toma como cypher effect dame de esa plata y me vuelvo y ya los enemigos mejor que rock todo el día como mis compas que están en las vías hablando de homies ya no tengo tantos como creía pero soy como el saco las regalías me vale verga su compañía yo sabía que tenía el boleto premiado de la lotería mi libreta parece una joyería y si no me pegaba es ¿eh? porque no quería son adictos a mi mercancía no son cadenas mis barras brillan llego a la zona y todos me miran estoy en todos los lentes como la CIA abran paso al nuevo mesías camino en agua en mares de poesía quédense su fama de fantasía mi filosofía es keep it real qué sería de tu melodía si no existiera la tecnología, se le te ve la inseguridad de la cara como cuando te haces una cirugía. Plástica, básica, ah, pinche fresa, pongo que levante la mano, ah, ah, que me va en la cabeza. Oh, saben que mi estilo flota, oh, saben que mi barrio pesa, y que ciudad es esa, puro pinche Mesa. Desde la tierra de la sociedad café, llegué para que el hip hop recuperara la fe. Si crees que te debo algo, ponle precio, ¿cuánto fue la última vez que pagué algo? Sí, ya sé, ya sé, tú me conociste en el ayer Cuando no traía ni un peso y le pedí a mi mamá hasta para el internet No, no tenía nada, nada, nada de nada Cuando empecé, ahora Hernández va a ser conocido por la plata Como no es, como lo ve Puro hardcore del heavy, todo va por mis babies Este cejón te las clava todas, perra Anthony Davis Cada vez que me subo al escenario lo quemo Me hice leyendo improvisando freestyler escuchaste puto don nadie a ti no te escucha ni por tu calle a mí me oyen hasta los aliens trae a tu puto ghostwriter no prendan fuego ghostwriter tú eres hip hop head ok wey yo soy headliner ese es el problema con la cultura que no hay crecimiento y eso es porque no hay unión todos peleando separado